Problemas en tu computador Con Pumarques Servicios conflictos de mantenimiento Y reparación de hardware y software Configuración de redes, recarga de cartuchos Reparación de monitores, juego Y accesorios de PC Mantenimiento preventivo y correctivo Trabajos de calidad a un bajo costo Trafesal 23, número 18 de 27 frente al Colegio Par Barrio Los Fundadores Domicilios al 315 657-3679 Con Pumarques